Bueno, vamos a mezclar fútbol con la vida y lo que impulsa un club a nivel social también afuera de la cancha de fútbol y con la cultura y la radio. Todo esto se mezcla o confluye el sábado en ese festival de Radio Centenario en el Club Progreso, eh, al cual los venimos invitando desde hace días. Queda poco, tengan en cuenta para la, las entradas. Y con el gusto de recibir, teníamos pendiente, hemos venido conversando con cantautores que van a ser los, los protagonistas de esa velada, pero teníamos pendiente hablar todavía, eh, Marcelo, con la gente, de los amigos del Club Progreso, uh -huh. que bueno, eh, en lo personal somos vecinos desde hace muchos años. Eh, y tenemos en línea a Mauro Conti secretario del Club Progreso precisamente, Mauro buen día, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana oh, hola, buenos días, no, gracias a ustedes por la invitación una voz joven por lo que llego a escuchar eh, desde cuándo estás vos vinculado a, al club bueno, nosotros la, la, la, la nueva editiva que justamente es bastante, bastante joven, estamos uh -huh. hace ya unos meses sobre, empezamos sobre el fin de año y bueno intentando cambiar algunas cosas del de, de club, que, que mencionaban también, trataba de trabajar y, y fortalecer el área social, la parte cultural, el vínculo bueno, con el barrio, con distintas instituciones este de, de, de la zona, con organizaciones que quieran dar una mano justamente y bueno, ser uh -huh. una referencia también eh, en ese sentido Mauro, buen día, eh, justamente cómo es el trabajo semana a semana de una institución histórica y tan importante como Progreso que tiene que trabajar eh, tanto en el área social, como vos decías, como en la parte deportiva, donde muchas veces, históricamente, se ha caracterizado por querer ganar mucho más fuera de la cancha que adentro, ¿no? Por la realidad social que vive el lugar, ¿no? Está claro, sí, sí. Bueno, como como dice nuestro himno, ¿no? Nosotros vemos sí. campeonato en las esquinas sí. y es un poco lo que hacemos, obviamente, también priorizando la, la parte de deportiva profesional, de, de, del club, eh, sin dudas. Este, pero también apostando justamente a eso que también el fútbol en algunos casos sirva como excusa para poder generar eh, vehículos de integración social en, en la sociedad de llegar a lugares que, que a veces eh, no es tan fácil no es tan fácil llegar y bueno el fútbol como, como también un espacio de, importante de cultura eh, puede puede ayudar en, en ese sentido bueno nosotros hemos por ejemplo eh, hecho jornadas de, de jugado en el gaucho que es básicamente armar partidos de fútbol en distintas plazas de del barrio, hemos estado en la Plaza 25, sí. en, en la isla ahí cerca del Paladino, entre Zambúes, en la Cachima, hemos estado en muchos lugares, este justamente eso, intentando que, que, que, el club pueda llegar lo más lo más lejos posible en el sentido social, abarcando la mayor cantidad de gente posible, y bueno, y siempre dispuestos a, a dar una mano en lo que, en lo que podamos, ¿no? además estamos hablando de un club que, que, que está en un, una parte de, la, de, de lo que es la capital con un montón de gente impresionante porque aparte uno conoce Hinchas Progreso obviamente que va mucho más allá de la Teja de distintos barrios pero vaya si mueve gente en, en esa gran barriada ¿no? sí, sí, sí, está claro sí el, el barrio justamente es, es como hace punto de partida de, del club que es indivisible por supuesto hay, hay hinchas por suerte este, y, y invitamos a que haya cada vez más de, de, de todo Montevideo, en todas partes de, de, de Uruguay incluso pero, pero sí, el vínculo con, con el barrio es, es muy importante y bueno, justamente la el centro de las acciones este, sociales, siguiendo el ejemplo también de que tantas y tantos otros que, que no estaban antes que nosotros es eso no es el foco en, en la teja eh, para, para un trabajo importante y porque queremos que el club también sea referencia en eso Que queremos que el club vuelva a ser como ese club donde se, se hizo reconocido no solamente por formar los futbolistas por, por por andar bien digamos en la primera división sino también por ese costado solidario que que, que tanto lo ha caracterizado en la historia. Eh, Mauro la en la actividad concreta hoy del del club eh, qué desarrollo tiene Eh, porque bueno, desde hace un tiempo también en, en el fútbol uruguayo está el fútbol femenino, ¿no? que, que ha pasado a formar parte de las de, de las actividades, eh, y en general, hoy por hoy, ¿qué actividades está desarrollando el club? Bueno, exactamente, nosotros obviamente tenemos la primera división, tenemos las formativas del mayores, y también tenemos fútbol femenino, sí. que ahí tenemos la sub-16, una sub-16 femenina también, Que, que estamos sacando también con, con mucho esfuerzo, con, con mucho laburo, obviamente en un club que es este, digamos, que, que, que es pobre en cierta, en cierta medida, este, se, se saca y y hay un esfuerzo importante de todos. Además hay, hay ajedrez, que, que también es una actividad muy reconocida de del club. Y bueno, también hay una parte social y cultural como les comentaba, que, que, que también se está se está trabajando en en ella, obviamente. Eh, también todas las, las áreas de comunicación de marketing que, que también hay compañeros de la directiva en lo que que, que trabajan en eso y que se esfuerzan mucho mm. y bueno eh, en esas áreas son las que estamos son son las que estamos más este abocados si se quiere eh, nada en la parte social y cultural intentando revitalizar el teatro del progreso donde va a ser la el, el festival sí. eh, un, un, como un espacio justamente queremos convertirlo un espacio también de referencia del barrio a nivel este cultural que puedan venir obras que puedan venir este artistas a cantar mm. este que, que se puedan hacer fiestas festivales etcétera eh, porque nos parece justamente que también parte de este de, de esto de, de cambiar en las esquinas no es solamente trabajar tratando de solucionar algunos problemas sociales que, que, que aparecen sino también democratizando la la cultura no entonces eh, nos parece súper importante Que un teatro que esté enclavado en un barrio tan relevante como es La Teja y que tiene acceso a un conjunto importante de personas pueda ser un espacio de referencia cultural como hay pocos en el oeste ¿no? uh -huh. en Montagueño. exacto Mauro, ¿y en qué momento justamente eh, encuentra la institución actualmente con estos desafíos sociales como vos estás hablando, esta importancia del teatro de hecho ahora vamos a hablar de la actividad del, del próximo sábado, ¿y en la institución en qué momento se encuentra en general? no la institución obviamente es una institución ya te digo que que la pelea pero estamos en, en una buena situación sobre todo estamos en una mejor situación deportiva que eso es bueno porque en en este momento está, estamos fuera del descenso entonces uh -huh. este eh, todo se hace más más sencillo no cuando no cuando se va bien deportivamente pero es una institución que, que ya te digo tiene un montón de gente que, que que que la pelea un montón de gente que está dispuesta a poner a poner el hombro Para, para sacarlo de adelante. Y bueno, en ese sentido es, es, un, es un buen momento justamente con mucha proyección. Ya te, ya te digo, en particular nosotros somos una directiva bastante joven. Eh, el presidente tiene 30 años, el vicepresidente eh, tiene 27. Bueno, nos andamos todos más o menos en sí, las 30. Sí. Eh, entonces, nada. ¿Cuándo Os, asumieron un, Mauro? En diciembre o sea que sufrieron el robo aquel de principio de año importante no sí exactamente sí sí, sí. sí, sí. Eh, además estamos bueno podríamos hablar mucho de la realidad del fútbol en general Mauro uruguayo y de la visión con que ustedes este encaran eh, lo podremos hacer en, en algún momento con Marcelo solemos este abordar desde ese lado muchas veces la, los temas del deporte Eh, pero y cuando sobrevuela esta realidad de las de las sociedades anónimas deportivas no en que van tomando el control de algunos clubes eh, el sostén económico y si no hay también un apoyo concreto eh, por un lado del estado de cómo puede jugar el estado en esto bueno después está todo el debate de la AUF como obtiene cómo, cómo genera recursos y cómo se distribuyen pero me imagino que es todo un desafío eso en particular también intentar mantener esa identidad social precisamente que los clubes no se transformen en definitiva en, in, en un instrumento hasta que como hasta financiero para para determinados grupos económicos no sí sí obviamente es una situación desafiante por supuesto este, está claro eso pero también es un poco lo que hace diferente el club, ¿no? esto de justamente el vínculo que tiene y sí. el reconocimiento que tiene en el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque no es solamente la gente de la texta, sino cuando uno nombra el progreso, todo el mundo lo identifica con, con las causas sociales, y que eso está, está muy bueno. Claro. Bueno, en lo que tiene que ver con el, el festival, eh, por supuesto que la radio, sabemos que el todo el, el desarrollo, la organización del festival está a cargo De, de parte de los de los artistas que van a protagonizarlo. Esto surgió como iniciativa de algunos de los cantores, de los cantautores que van a estar. Eh, pero desde el equipo de Radio Centenario queremos eh, ahora al aire particularmente agradecer que un club como Progreso se haya abierto, nos haya abierto las puertas para un evento. Por supuesto, estamos contentos también que con lo que se recaude, parte de lo que se recaude también vaya para el club, así lo están diciendo los distintos artistas que, que se van sumando, eh, y va a ser una oportunidad de encuentro de distintas generaciones de músicos, de, de cantantes, de autores, eh, como se ve poco en estos tiempos, por cierto, y una oportunidad, por qué no, también para que la gente conozca las instalaciones del teatro y ya quede motivada para, para empezar a asistir a otras actividades, Mauro. ¿eh? Sí, está claro. Bueno, cuando nosotros no, nos plantearon la posibilidad de hacer el, el festival, eh, justamente nosotros lo, lo planteamos en directivo y bueno, obviamente no hubo, no hubo ningún problema. Estamos más que contentos de poder recibir a tanta cantidad de, de artistas en, en el teatro, que es justamente para eso, no, para que se pueda preser el arte, para que la cultura pueda pueda desarrollarse. Y bueno, queremos justamente un teatro que esté, que esté vivo. Uh -huh. eh, y en ese sentido, bueno, también este, es, es, es un gusto poder. Eh, trabajar también en, en, en este tipo de, de cosas, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido, este, este, este, por eso también estamos estamos contentos de que este desarrollo y que también quieran elegirnos a nosotros como un punto de, de desde donde también hacer las las actividades, ¿no? Eso es, nos parece bueno. Creo que también tiene que ver justamente con esto que venimos hablando de, de, de, de la historia, de desde claro. desde donde de, de se reconoce el propio club, ¿no? Y bueno, obviamente también les diría este, que, que también eso tenga ciertos beneficios para el, para el teatro. Obviamente estamos también muy agradecidos con, con eso, ¿no? Muy bien. Yo te digo en lo, en lo personal, este, nosotros somos una, de una familia de, de... Viste que es difícil cambiar eso de, de uno de los grandes, pero tengo a mi hermano que ahora se hizo socio de Progreso porque tiene amigos ahí a nivel de los preparadores físicos y eso y el otro día me mandaba una foto de, del carnet de socios y que me ha invitado este en cualquier momento nos damos una vuelta por la por la cancha ahí para acompañarlo y, y bueno y que siga creciendo el club también que depende también de los socios por supuesto ¿no? está claro sí sí todo depende los socios en definitiva son si quede, los dueños del equipo claro. eh, así que sí los esperamos siempre en mi palaile. Bueno, y en el, el mismo festival, el sábado, eh, esperamos poder verlos a ustedes por ahí. Sí, por supuesto, vamos a estar dándonos una vuelta, por supuesto, disfrutando un poco de música y también compartiendo eh, un poco de, de charlas, eh, claro. de lo que sea. ¿Querés <risa> este, pasar algún aviso de, no sé, de teléfonos, de algo que la gente que quiera interiorizarse de del club, de actividades? Hasta como... para hacerse socios? Claro, ¿no? exactamente. Bueno, sí, para, tienen la página de club, uh -huh. que, en Instagram, Club Atlético Progreso, ahí tienen información sobre, por ejemplo, el alquilar de al teatro, si hay alguna compañía, alguna persona que quiera alquilar al teatro, por supuesto, está más que a disposición, sobre todo en particular los fines de semana. Tenemos uh -huh. también el, un salón de fiestas, también, este, para, para alquilar, también está en la página de club, repito, Club Atlético Progreso en Instagram y, o, o en Facebook. Eh, y bueno también los distintos talleres las distintas cosas que, que propone el club también salen salen por ahí así que nada dense una vuelta que, que bueno que nosotros tratamos de, de poner toda la información que, que hagamos de actividades culturales deportivas sociales eh, también por ahí ¿no? tenemos un también particular un Instagram en particular que se llama sí. Proceso Social Oficial que es también todo en particular del área del área social ¿no? así que nada muy eh, bien estábamos eh, es, justamente escuchándote Mauro y bichando las páginas sum, sumamente interesantes en, en las redes sociales. Eh, te mandamos un abrazo, te agradecemos por haber salido esta mañana con nosotros y bueno, que, que sea lo mejor el sábado ahí nos reencontraremos en lo que es esa histórica sede de, de un club tan querido como Progreso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y obviamente nos estamos, nos estamos encontrando en el festival. Y quedamos a la orden para difundir eh, las actividades que ustedes quieran Este, transmitir a través de la radio eh, estamos a la orden para recibirlos, Mauro, gracias Dale, muchísimas gracias a usted, Mauro